...en medio de un claro del bosque... ...vivía una familia de osos... ...Osón, el padre... ...era un oso pardo muy grande, muy grande... ...que solo de verlo... ...inspiraba respeto... ...Osuna, la madre... ...era un poco más pequeña que Osón... ...y tenía el color más claro... ...el hijo, que se llamaba Osete... ...parecía un muñeco de peluche... ...de suave que tenía el pelo... ...los tres... ...eran muy felices de vivir allí... ...y a los tres... ...les gustaba mucho la música... Así que todas las mañanas, después de haber limpiado bien la casa y haber dejado preparada la comida, se iban a dar un paseo por el bosque y cantaban canciones como esta. Atención, atención, todos a cantar. Un, dos, tres. Sete, os una y os sol Vivimos en este bosque tan sana y Todos los días sin falta cantamos Nuestra bonita y aire de mansión. Cerca del bosque, en una casita muy bonita, rodeada de muchas flores, vivía una familia de leñadores. Tenían una hija muy guapa y muy rubia, a la que habían puesto de nombre Mesalina. Sus padres siempre le decían que no se adentrase en el bosque, porque podría encontrarse con animales peligrosos. Pero ella, que no era muy obediente, decidió un día hacer una excursión a ver qué había por allí dentro. Y así andando, andando, llegó hasta el claro del bosque en donde se encontraba la casa de los tres osos. Justo en el momento en que éstos habían salido a dar su paseo de cada mañana. Uy, ¡Qué casa tan bonita! ¿Quién vivirá aquí? ¿Eh? ¿No hay nadie? Eh? Pues parece que no contestan. La puerta está abierta. Voy a ver qué hay dentro. Y me Mesalina que además de desobediente era muy curiosa, empujó la puerta y entró en la casa. Lo primero que vio fueron las sillas de los tres osos que estaban alrededor de la mesa. ¡Qué sillas más graciosas! Voy a probarlas, a ver si son cómodas. A ver, ¿está tan grande? ¡Uy! Si ni siquiera me puedo subir a ella. Voy a probar con esta otra que es un poco más pequeña. A ver, no está mal pero es un poco dura y además es muy alta para mí. Yo creo que mira mejor esa pequeñita. Pero cuando se sentó en la silla, como estaba hecha para el poco peso de osete, se rompieron las patas y la niña cayó al suelo. ¡Ay, ay qué daño me he hecho! Y además se ha la silla. Espero que el dueño no se enfade mucho. Estaba ya cercana a la hora de comer, así que Mesalina empezó a tener hambre. Como encima de la mesa... ...estaba la comida de los tres osos... ...preparada para cuando volvieran de su paseo... ...Mesalina no se pensó dos veces... ...y agarrando una cuchara... ...la metió en la sopa de Osuna... ...y se la llevó a la boca. ¡Ay, ay! ¡Qué caliente está esto! ¡Uy! ¡Me quemado la lengua! Voy a ver si esta otra está un poquito más fría. Entonces Mesalina... ...probó del plato de Osuna... ...que aunque no estaba tan caliente... ...todavía quemaba un poco. A continuación... ...Mesalina metió la cuchara en el plato de Osete... ...diciendo... ...seguro que la sopa de este plato pequeñito... ...está a la temperatura justa para tomarla... ...y así era... ...le gustó tanto y tenía tanta hambre... ...que se la comió toda... ...dejando el plato completamente vacío... ...a continuación... ...decidió visitar el resto de la casa... ...y subiendo unas escaleras de madera... ...llegó a la habitación de los tres osos... ...en ella... ...había tres camas... ...una grande... ...una mediana... y Y una pequeñita A Mesalina, como había comido tanto Le entraron unas ganas enormes De dormir una siesta Y se acostó en la cama mayor ¡Qué cama más dura y más enorme! Seguro que no la caliento Y pillaré un resfriado Voy a probar en esa otra Y diciendo esto Se metió en la cama de Osuna Pero como todavía le parecía demasiado grande Se cambió a la de Osete Que le venía como hecha a Merida Y allí se quedó como un tronco los tres osos una vez que terminaron de dar su paseo volvieron a la casa y les extrañó mucho ver que la puerta estaba abierta mm, que raro habría jurado que dejé la puerta entornada habrá sido el viento que la habrá abierto pero en cuanto entraron vieron que alguien había estado allí Se han sentado en mi silla Y lo mío Y la mía me la han roto Y mirando hacia la mesa, Osón dijo Han probado de mi comida Y de lo mío Y lo mío se la han comido toda Los osos no salían de su asombro Porque nunca les había ocurrido nada semejante Y no tenían ni idea de quién podría haber estado allí En un momento, Osón arregló la silla de Osete Mientras Osuna repartía la sopa que quedaba entre los tres platos, se sentaron a la mesa y comieron comentando todo el rato lo que les había ocurrido y tratando de adivinar quién podría ser su misterioso visitante, sin imaginarse que estaba todavía en el piso de arriba, durmiendo en la cama de osete Cuando terminaron de comer, dijo Osuna. ahora Nos echaremos una buena siesta para estar en forma por la tarde y poder ir a coger miel para la cena. esa eso, que yo tengo mucho sueño y me quiero acostar. Subieron a la habitación y cuando Osón se iba a meter en su cama, vio que la colcha estaba toda arrugada. ¿Eh? ¿Qué es esto? Se han acostado en mi cama. Y en la mío también, está toda revuelta. Pues, pues en la mía se han acostado y todavía no se han levantado. Hay alguien dentro. No os preocupéis, que yo os defenderé. A ver, pero si sí es una niña. Con las voces que daban, Mesalina se despertó y abrió los ojos. Imaginaos el susto que se llevó cuando vio a los tres osos. Saltó de la cama, bajó las escaleras como un rayo y no paró de correr hasta que llegó a su casa. Esto le sirvió de lección para no volver a desobedecer a sus papás nunca más. Mientras tanto, los osos, que también se habían llevado un buen susto hasta que vieron quién había en la cama, se quedaron muy contentos de haber averiguado quién era el que había estado en su casa y se echaron la siesta y se quedaron dormidos pensando en la miel que se iban a comer en la cena.